Son la señal. Chau, chau. A todos ustedes, chicos, un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Un besito. Chau, chau. Y viva la patria, ¿eh? FM89.3 Radiográfica Radiográfica Política Ginés González García dijo que el control en bares en la ciudad de Buenos Aires no funciona El ministro de salud afirmó que no está de acuerdo con las actitudes aperturistas en el marco del aislamiento social Que no condicen con el grado de la pandemia en Argentina González García insistió en que el mayor problema es la falta de control Y explicó que los movimientos de las personas son muy fuertes Por lo que se producen más contagios Estela de Carlotto afirmó que lo que quieren dirigentes como Patricia Bullrich es voltear al gobierno. En diálogo con Radio Cooperativa, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a las declaraciones de la presidenta del PRO, a las que calificó de intentos permanentes de desestabilización. Más vale aclararla a la Bullrich, que es un desastre, porque está incitando probablemente a violentar la, la democracia y la constitución. Y, y eso ahí, ahí hay que frenarla, porque y agradezca que está en otro en otro gobierno porque si estuviera en la ella seguramente iría presa por las dudas. Sociedad. Tras su clausura, el zoológico de Luján tiene 10 días para presentar un plan de reconversión. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Federovinsky, informó que si no cumplen con esta condición, se tomarán las medidas definitivas. En tanto, se espera que la justicia investigue las denuncias que realizaron organizaciones y vecinos sobre desapariciones y maltratos de la fauna del lugar. Más información en www.telan.com.ar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 Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Vamos a analizar el presupuesto que viene. Vamos a repasar lo que sucedió la semana pasada, el debate sobre el tema seguridad y la proyección de la vida política nacional. Vamos a escuchar buenos tangos. Pero también vamos a debatir entre nosotros. 18 horas, 8 minutos. Le vuelve Gumerotti en los controles, les habla Gabriel Fernández y ahora, después del separador conectamos con Hernán. Soñar, vivir, pensar, actuar y la señal, una mirada nacional y popular.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 Gabriel, bienvenido a la señal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriel? Vamos a pedirle que suba un poquito el compañero Nucúmero, que a ver si te escucho un poquito mejor. A ver. Eh, estaba estaba observando eh, algunas polémicas que surgieron eh, de algunos sectores muy curiosos, por lo menos para la mentalidad que uno desarrolla. Eh, acerca de la defensa de los animales no una, una defensa muy extraña y me contabas la polémica que surgió a raíz de la el intento de erradicación del de zoológico de Luján, no así ah, bueno sí. Eh, fue fue ayer que se dio las redes porque bueno amanecimos eh, como si tuviéramos un poco problema los argentinos y el mundo con eh, una unagresca en el el acceso oeste, llegando a Luján, donde está el zoológico, que siempre fue muy cuestionado, eh, el zoológico de Luján. Entonces, sí. Bueno, a raíz de eso, eh, fundamentalmente ese 5N, que es eh, la señal que estaba que estaba mirando en ese momento, le dedicó casi toda la mañana a la greca, que no llegó a mayor bueno, algún vidrio roto, algún... Eh, Algún concurso, pero fundamental el rechazo de la presencia del viceministro de Ambiente, eh, cartera que ocupaba Juan Caban como titular, que iba a clausurar al predio. Curiosamente, eh, eh, quienes eh, protestaban contra medio oficial de la clausura eran los trabajadores. Había como una unanimidad de trabajadores que, eh, bueno, parece eh, que se protesta con el por el cierre y fundamentalmente por el cese de la medida de, de la fuente de trabajo. Pero curiosamente argumentaban eh, la falsedad de las denuncias que rodearon desde antiguo de parte de los ambientalistas a eh, a bueno a este zoológico en particular, pero que alcanza a todas las actividades zoológicas que se desarrollan sí. en el territorio en la, en la plata en la plata de una situación semejante pero además, ya, aquí estamos bandera con el tema de los canódromos esa locura que hicieron sobre una actividad que estaba perfectamente regulada que tenía autofinanciamiento y además llevaba a los perros en vez de a correr la coneja como ahora porque los tiraron a todos por sí. la ruta a correr perfecto. en su verdadera actividad se pueden hacer algunos ajustes pero hay una especie de exageración con el tema de derechos, ¿no? Sí, yo apuntaría dos cosas. A mí de, de, de, de este posteo, de este cruce en redes sociales, me llamaron la atención dos cosas que vamos a compartir con la audiencia. Por un lado, que pude tomar contacto con eh, personas cercanas al zoológico, ¿sí? La eh, gente es muy cercana, a los dueños del zoológico, y contrariamente, inclusive lo que yo sospechaba, eh, el trato animal, parecería que es excelente eh, y que en general da una muy buena eh, respuesta a los trabajadores y sin embargo muy poca rentabilidad al predio que dicho sea de paso recibe, tiene mucho turismo receptivo de parte de países límites, inclusive de países europeos. Por otro lado también nos hicieron saber de que no es cierto que que la experiencia de acercarse a los animales, a los animales salvajes como experiencia que entiendo que puede ser cuestionada, no es exclusiva de, de un irresponsable empresario de un emprendimiento, sino que hay muchos países que, que tienen esta posibilidad. Sí, esto puede ser cuestionado, no, pero lo ponían como algo eh, fuera de lo normal. que como pasa esto? Bueno, parece ser que ocurre y el otro tema que me llamó la atención es que el eh, serio porcentado un categórico que es la gente no quiere más zoológicos. O sea, cuando yo uh -huh. escuché a, a a una entrevistada que parecía muy solvente, con mucho conocimiento, alguna de cuyas cosas podría hasta coincidir, ¿sí? Eh, que también estaba el doctor Romero, que es un hombre a me parece muy criterioso, como veterinario y es ameno en los medios de comunicación, pensando que la gente no quiere más zoológicos. Y sobre esa premisa, edificar una política de Estado. Digo, jamás me parece que escuché que la gente no quisiera zoológicos, eh, ni que lo quisiera ni que no los quisiera. Y además de y hecho, bueno, de paso... Bueno, el, las... el cuestionamiento de estos sectores han, se, se perfila desde... La, el derecho del animal a estar en libertad, ¿no? Lo cual sería atendible en determinadas especies, como no? Eh, a partir de allí, eh, esto no implica la desaparición integral de todas las actividades que relacionan al ser humano con los animales. Ah, bueno, pero además... Entonces, además creo que es una se está mirada... la oleada, La oleada con el tema de los chanchos, ¿no? Hay una no, serie claro, pero... de imágenes dispersas por la ciudad donde se escandaliza a los sectores limpios, lógicamente, que me parece muy bien, a decir, miren, miren lo que nos traen los chinos. Acá el tema es si el acuerdo comercial conviene o no. Ahora, los chanchos se crían así, se crían <ríe> en grato donde hay chiquero. Y si, y si vamos más lejos, que eh, vamos a hacer un compromiso algún día cuando tengamos eh, algún espacio más fluido, que podemos estar en el estudio, eh, ampliarlo más. El tema es... El derecho, por lo menos en Occidente, no quiero opinar de la India, de Malasia, porque no conozco. El, en la existencia del derecho, desde la antigüedad no estamos hablando...